El principio del fin sale a la calle, Julián, porque ya que tenemos que hacer el programa, eh, nos damos, por lo menos nos permitimos eh, hacerlo de un, salir de una manera simbólica, pero bueno, salida al fin. La salida simbólica es la que le queda a la gente que está peligrosamente cerca de los 30 años. O la que tiene, perdón, o a la que, tiene que hacer eh, un trabajo en este momento, digamos, justo viernes a la noche. Ah, es cierto. Porque incluso hay gente de este programa que ha pasado largamente los 30. Entonces, bueno. Estamos terminando con la magia de la radio. Tal vez piensan que ese conocido cantante, la estrella de rock, que también es eh, conductor radial, es una joven promesa y no una triste realidad. En nuestro caso, hoy estamos haciendo dos integrantes de dos sub-30. Sí. Mono de metal también. ¿Cómo? ¿Mono, mono, de, mono metal? de metal? ¿Somos mono de metal? Suena a nombre de banda de heavy. Sí, mono mil, de metal. Mil, si es 1980, es mono de metal. ¿Sabía que era mono? ¿No sabía por qué metal? No, por el año. Ajá. Bueno, bueno. entonces eh, iré, sí. lo agregaré a mi tarjeta de presentación. <risa> otro mono de metal. Julián ¿no? Otro mono de otro, metal. Otro mono de metal. Bueno, eh, aquellos... <risa> que estén eh, duchos en el Zodíaco Oriental, sabrán de qué hablamos. Eh, pero bueno, salimos a la calle en forma de móvil, en forma de Maximiliano Romero. Una... Ese sí que es joven, Ese ¿eh? Ese sí que es joven. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Aquino? ¿Cómo le va? Bien. Salúdelo, por favor, también a su ex compañero ¿Qué tal, Julián Lenzoy? ¿Cómo Hola, le va? Hola, Romero. Tanto tiempo. Eh, bien, mire, estuve escuchando recién que eso de Sub-30 a usted le quedan más o menos 15 días, ¿no? Sigo siendo sub 30 hasta que se demuestre 15, lo contrario 15 días sí. Exactamente, 15 días y Julián Dellenzweig deja de ser eh, sub 30 ¿no? Y pasa a la triste realidad de ser un viejo No, no, no, momento, momento eh, Los eh, referentes de la juventud son todos mayores de 45 o 50 años Mario Pergolini es referente del periodismo rebelde, así que a mí me quedan muchísimos años de juventud y creo que infinita rebeldía, si tomamos bueno, ese parámetro. En eso creo que en parte tiene razón, en parte tiene razón. Ahora, hay que ver este, lo que había hecho, o lo que ya tenía hecho Pergolini a los 30 y lo que tiene hecho usted a, a los 30, que obviamente no quiero desmerecer a su trayectoria, pero este, Pergolini es Pergolini y él es ahí, ¿no? Es es él es es sí, pero si Pergolini hubiera hecho solo lo que hizo hasta los 30... Por ahí, por ahí valía la pena, digamos El problema es lo que hizo después Sí, bueno, pero Vio cómo es el tema de los medios De las ambiciones, de los programas de televisión Uno muchas veces Se descontrola y espero que sea algo que no le pase A, a Julian Ellis, ¿vale? no Uno de nuestros periodistas favoritos Sí, para lo que está también tan cerca como de los 30 ¿eh? de todo Exactamente, eso. sí señor, sí, señor. En estas dos semanas que me quedan Espero compartir algún programa con FISU Que ese es mi único anhelo en esta vida ¿con quién, perdón? Fisu Fisu sí, no, ve ahí está la diferencia es ahí, está niño. La, ahí está la diferencia en esos 3, 2, 3 años este que nos separan de usted Romero a Utene. vaya eh, vuelva a la escuela averigüe quién fue Fisu en la historia de la televisión y vuelva ¿Y no cuántos tiene? Y estoy a 45 días, más 60, 45 de los 30. Ah, ¿Es monos de metal? Sí, claro, claro. Monos de metal y también, y muy cercano. Mira, yo estoy a 14 de los 27, así que fíjese sí Buena edad para morirse de Romero, si usted sí. es roquero. Pregúntele a Kurt Cobain, a Rodrigo Bueno, a James Bean. Todos roqueros, sí, todos. Salvo rockeros. También, sí, sí. todos roqueros. Exactamente, exactamente. Romero, díganos que, dónde está, qué hace, porque vio esto es así. Estoy aquí, mire, estoy en, en la calle Piedras al 1867, ¿por qué? Porque estoy justamente enfrente de Plasma, que es donde hoy se van a, a presentar compañeros y Mujercitas Terror, y le digo que estoy enfrente obviamente por el tema del barullo y no es que estén pasando música ni mucho menos, sino que Mujercitas Terror está probando sonido. Ah. Así que este, por un tema de calidad sonora, vio como somos exigentes los jóvenes con el sonido, con el 5.1, que queremos que las cosas salgan bien Entonces estamos de la variedad de enfrente o como diría Fito Paez, eh, al lado del camino Bueno, está bien, ¿de qué? Eh, de, de la, ¿Del lado de impar? Exactamente, exactamente, sí, 7 es, eh, es impar, veo ¿Y? que la vejez todavía... Este, No ha hecho demasiado estrago. Y este. Sí, no. Lo peor es que no me acordaba que era el 7, pero como dijo enfrente, me acordé de la de plasma. Bueno, pero dijo estamos, dijo no estoy. Eh, está acompañado. Sí, pero yo cuando los escucho a ustedes me siento acompañado. Vio que esto de la radio, este, si bien, por ejemplo, uno que este, siempre lleva la enseñanza, lo que le dicen siempre, que la televisión entretiene y la radio acompaña. En este caso también se podría decir que la radio a través del teléfono acompaña. Y además de eso, también estoy con dos personas del público que han este, llegado aquí hasta, hasta Plasma para presenciar, eh, más que nada, a Compañero Asma, ya que tuve una pequeña charla con ellos, a ver cuál era la banda predilecta de ambos. Así que, si les parece, le comunico con ellos, a ver este, qué es lo que esperan del, del recital, a qué otras bandas van a ver, cómo palpitan el partido de mañana. Pásenme, pásenme al personaje y dígale que por favor diga su nombre. Eh, le digo antes que nada tenemos versión masculina y, y versión femenina bueno tenemos, ¿sí la misma eh, persona? No, no no no no no no. estoy con Lady Gaga quédese eh, tranquilo eh, podemos arrancar con la chica que se llama Rocío si, si no le molesta bueno ahí le pasó buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo te va? todo bien bien Rocío es tu nombre Sí. Bueno, Francisco aquí, Julián también, el principio del fin, saliendo en vivo desde la capital federal Para la gente que se ha quedado en su casa, y no es tu caso Que, bueno, te digo que si está probando todavía una de las bandas, llegaste demasiado temprano, ¿qué pasó? Muy temprano, anunciaron a las 10 Y llegamos una hora tarde y todavía están probando las bandas Es un poco molesto eso es un, es un poco te suele pasar cuando salís o vos calculás el, la demora de acuerdo a, a al lugar a la experiencia que sí calculamos calculamos de acuerdo a la experiencia porque estaban montón. y compañero Asma suele tar, suele empezar una hora después de que anuncia y se dice que sí acá sí sí sí, sí. Eh, ¿No con quién decidiste ir hoy a ver a compañero Asma? Uh, con mi novio y un amigo. ¿Y están los tres ahí que ya entraron? Este, no, no sé estamos, qué. Estamos acá afuera. ¿Y son, <risa> ¿Y son los únicos que están? Creo que hay un par de personas más, pero parece que todos sabían <risa> que empezaba muchísimo más tarde. ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo se mata la espera? Charlando. Ah. Bueno, bueno <risa> sí, sí, sí. ¿me, ¿me pasás a, a tu pareja, por favor? Dale, bueno. dale, ¿y te pasó? Chao, chao. Chao. Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien, acá, esperando que esto empiece Y bueno, llegaron un poco temprano Bueno, llegamos una hora tarde, supuestamente ¿Supuestamente? Pero... Sí, eso parece ser temprano Y, y la, hora, la hora tarde que calcularon ustedes para llegar, ¿eh? ¿Era, la, ¿era la hora de la primer banda o...? No, suponíamos que iba, iba a estar empezando la primera banda más o menos una hora más tarde como suele ser en acá en general hemos venido un recital que empezó como cuatro o cinco horas tarde ah, así que ¿Y pensaste que no iban a volver a cometer ese error no pero es así es así sí sí sí eh, qué se le va a hacer ¿Es, es así en todos los lugares o no no en general no hay hay ciertas bandas el festival de los viajes por ejemplo siempre suele empezar muy tarde Mínimo dos horas seguro, y acá la experiencia que hemos tenido en, en Plasma es también, nunca empiezan ni cerca de la hora. Es un buen servicio ciudadano, el que están dando advertencias, <risa> hagamos un ranking entonces de las bandas más impuntuales, liderado por el Festival de los Viajes por el momento. Claro, sí, Cinco sí, y bueno, más. Poseidótica que justamente comparte un integrante con el Festival de los Viajes. Ah, entonces es el otra... problema es él. Sí, no, bueno, pero acá no, no hay ninguno de ellos y sin embargo estamos en la misma situación. ¿Vos creés que por ahí los recitales en plasma se atrasan por, porque es un lugar sí, que por no una está dentro... de... Sí, creo que debe, debe tener algo que ver con eso. ¿Que no está dentro del circuito en el que habitualmente se ven bandas de rock? O Puede ser, así. sí, sí. Pero aparte lo raro es que tampoco te dejan entrar, viste, que en general quieren que entres para que consumas. Pero tampoco, tampoco es el caso. Les cuidan el bolsillo, valoren eso. <risa> claro, sí, bueno, pero que ahora no... que se viene el frío, ¿viste? Pero ahora mira que la noche, la noche por suerte, no es tan fría la de hoy, ¿no? No, no, por suerte no. Así que la zafamos. ¿Vas a ver a compañero Asma eh, conociendo Mujercitas Terror? ¿O vas a ver a compañero Asma y a que te no, suelta la banda que besan, con ¿no? a conozco a compañero, pero Mujercitas de nombre nada más. ¿viste? Está tocando mucho, pero no nunca los escuché ni, ni en vivo ni en nada en realidad. ¿Y a Compañero Asma en vivo lo ves sí, hace, sí, sí. Hace, unos, hace varios años? que es No, no, no, ahora lo, lo conocí por primera vez en realidad cuando tocó con Damo Suzuki, que, que era todo un montón de bandas tocando con él y, y ahí lo, lo escuchó por primera vez. Ah, veo que no es la música pop lo que consume habitualmente. <ríe> no, no, no, para nada, pero tampoco, bueno, tampoco lo conocí a él, ¿no? O sea que... Bueno. Pero bueno. Una, una sorpresa, entonces. Bueno, te dejamos okay. eh, que sigas esperando. Nosotros vamos a seguir con el desarrollo del programa. Eh, ya de hecho, tenemos eh, pendiente una tanda y hay ya integrantes de Bioelástico que se acercaron hasta acá. Así que, bueno, eh, un saludo para usted y que disfrute la banda que vaya a ver, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me devuelve al mobilero, por favor. Por supuesto, hasta luego. Gracias. Me gusta, me gusta que trate de usted a los oyentes. No sé, no sé cuántos años ellos tiene esta gente, ni nada. Ante aquí. la duda. Por eso, exactamente. Hola, hola. Maximiliano Romero, vamos a ir al informativo. Este, y Cómo Y no? vamos a comunicar en la segunda hora con ustedes. Esperemos que con alguno de los músicos que van a presentarse esta noche. Esperemos, cruzamos los dedos. Si terminan de comer este, a la este según este, testimonios de gente que hay acá, que es enorme, que es pizza de cancha... Si ya logran terminar, hablaremos con algún miembro de compañero AFMA. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. 93-7 Nacional. 97 Nacional Rock. FM Nacional Rock.